El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre: El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, Llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo respondió: De seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos dijeron: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo, dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: Arranquen primero la cizaña y atenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola: El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza. Que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece un poco, a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con tres medidas de harina. Y toda la masa acabó por fermentar. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Fíjense que el Evangelio de hoy es un Evangelio connotado de esperanza. Y les voy a decir por qué es un Evangelio de esperanza. Porque es e s Para aquellos que tienen mucha paciencia, dice el Señor: El reino de los cielos, dice, es o se parece como a lo que hizo un hombre que salió a sembrar. Y cuando salió a sembrar, de pronto se dio cuenta que había nacido entre la cizaña, había entre el trigo, había también nacido que. Cizaña,、pues、ya les di la clave. Bien, y entonces ya salió la cizaña. Y cuando se dieron cuenta, los trabajadores le dijeron: Oye, ¿por qué no? Oye, ¿qué no sembraste buena semilla? ¿Por qué también salió cizaña? Y dijo: Bueno, si、sí、sembré buena semilla, pero mientras dormían los trabajadores, resultó que vinieron los enemigos y sembraron también cizaña. ¿Qué le dicen los trabajadores al dueño de este trigal? ¿Qué le, ¿Qué le dicen al que mandó a sembrar el trigo? ¿Qué le dicen? Ajá, dice: ¿Quieres que la arranquemos? ¿Quieres que la arranquemos? ¿Quieres que ya? ¿Ya? ¿Ya la arrancamos? Si quieres, la arrancamos. quieres, de una vez. ¿Qué dice el, el dueño? No, espérate. Oye, si quieres, vamos de una vez y le arrancamos. Espérate. O sea, tranquilo, tranquilo, cálmate. No vamos a tomar una decisión ahora. Vamos a dejar de manera ficticia, de manera figurada. Así, así planteo esto. Porque pareciera que quiere dejar entrever también esta realidad. ¿Qué es lo que quiere dejar entrever? Como diciendo, vamos a dejar a ver si de aquí a que llega el tiempo de la cosecha, lo que es cizaña, pues chance y se convierta también en trigo. Que no se puede, ¿verdad? Pero lo deja entrever. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué tal si se convierte también en trigo? Porque yo decía que era de esperanza. a Porque a veces nosotros tomamos decisiones ya no queriendo hacer absolutamente nada. Ya, ya, esto ya se acabó. Esto ya se acabó. Esto ya no tiene sentido. Ya no tiene solución. Espera. Me viene a la mente lo que no he dicho en otras, en otras Eucaristías: un buen dentista de un mal dentista. Tú vas con un mal dentista y le dices que me estuvo doliendo la muela toda la noche.、Padre. Ah, sí, c ó m o no. A ver, ¿dónde está su muela acá? A ver, abra la boca. Sí, muy bien. La vamos a sacar. Sí, sí, sí. Con eso se acaba el dolor. Y ya agarras y abres la boca y te p o n e unas, lo que ponen para sacar las muelas. Y ¡sup! Y te dice, aquí está su muela. Te la pone y dice, treinta pesos. ¿O cuánto te cobran por sacar la muela? 300 por sacar una muela. Bueno, yo le recomiendo a alguien que la saca de gratis. ¿eh? Y ese es un mal dentista. ¿Y el buen dentista qué hace? Le se pone a ver y le estudia y le dice y, y le hace una. De,、eh, bueno, ahora el que, el que te quita la muela te cobra 300. Pero el que te la arregla. Te cuesta más, pero te la, te la salva, te la salva, ¿ya? Es decir, el paciente, el que tiene paciencia, ve, estudia, espera y arregla. El desesperado no, ¿quieres que la a r r a n q u e m o s de una vez? Pregunta en la cizaña, ¿quieres que la a r r a n q u e m o s de una vez? Espérate. Eso pasa con, eso pasa t a m b i é n Con lo siguiente, vamos a ver. Pero antes, otro detallito. ¿Se acuerdan que dije eso pasa con? ¿Se acuerdan? Ok, me dicen, padre, es que dijo usted eso pasa con. Tengo que tomar esas referencias porque el Alzheimer no me deja y, ajá, y ya este entonces me pierdo. Va, dice, cuando está con las parábolas, dice que también se parece a un poco. De levadura. Las señoras que saben de esto, ¿cuánto se le pone de levadura a un pan que se va a hacer? Treinta gramos. ¿Y qué tan son t r e i n 30? Muy poquitito, ¿verdad? Poquito. Que cuando ustedes ven ahí la cantidad de masa, ¿dónde quedó la levadura? ¿Se nota? No. ¿Y qué pasa si alguien le pone una cucharota? Bueno, p u s Se hace, se hace feo, se hace f e Dice: Ni se nota la levadura ahí en el pan, pero llega a fermentar y entonces se hace grande. ¿A qué más se parece? Dice: Se parece a la semilla de qué De mostaza. ¿Alguien conoce la semilla de mostaza? ¿Cómo es? ¿Así grandota? No, dice: Una cosita como como polilla. ¿Sí? Como polilla, pero cuando crece es más grande que las hortalizas y ahí hacen su nido los pájaros. Ni se nota la semilla, ni se nota la levadura, es poco, pero eso poco llega a ser grande. Por eso les decía que es de esperanza, es de paciencia. Para los que no tenemos paciencia, no sirve. No sirve. Les voy a contar una anécdota. Cuando era niño, bien que me acuerdo, estás ahí con alguna flor y dices, Ya, ya, ya florearía. Vas a las siete de la mañana y Ya florearía. No. Bueno, te dicen, Espérate, falta. Y regresas a las siete y cinco dices, Ya florearía. No, espérate. Y a las ocho vas y dices, ¿Por qué no la ayudamos? Y la abres, s v e r d a d Los de niños así somos, vas y abres, vas y abres. Eres desesperado, corta las cosas antes de tiempo. Espérate, ahí está, ahí está, pero aguanta, dicen los chavos de hoy. Aguanta, ahí está, pero aguanta. El problema es que nosotros queremos las cosas rápido. Casi estamos aterrizando, casi estamos en la conclusión. Este matrimonio ya se terminó. No hay nada que hacer. No, espérate. Hay algo. Hay poquito amor. Pero hay algo. No, no, no. Ya aquí termina todo.、Oh, espérate. Hay algo. Si hay algo, todavía se puede recuperar. t e n paciencia. Dios nos tiene paciencia. Dice la lectura primera, Señor, tú eres un Dios de todos, por eso nos tienes paciencia, por eso nos perdonas. Ahora que terminaron los el curso de Ahora q u estudiar terminaron de e y que hubo muchos reprobados o pocos, el papá seguramente le decía a la mamá: Ya ves, ya ves tu hijo, ya ves cómo reprobó, ya s á c a l o de la escuela, ponlo a trabajar. Espérate. Ya hay poquito todavía que pueda rescatar, pero es que se porta mal. Es que, míralo, cómo es. Espérate, tranquilo. ¿Qué más? ¿Qué otros ejemplos ponemos? Hay muchos, pero、pues、nos quedamos con ese. Nos quedamos con eso. Es que voy, va otro, casi igual. Es que ya, ya, es el momento de tener novia. Espérate, tienes 14 años, 15. Aguanta, no es el tiempo. Espérate, espérate. No seas desesperado, no quieras hacer las cosas ya. Todo a su tiempo. Pero es que si no se va a pasar, no se pasa. Aquí está la levadura, ahí está la semillita, va a crecer. Ahí piénsenle en qué más. Ahora, parte del aterrizaje es lo siguiente: ¿qué somos nosotros? ¿Qué papel juegas tú en tu vida y en la vida de los demás? ¿Eres cizaña o eres trigo? Eres cizaña en cuanto que el reino de Dios consiste en amor, en justicia, en verdad. Y tú pones amor o pones división. O pones intriga en tu familia, en el trabajo, con los amigos. ¿Qué eres? ¿Qué papel estamos jugando? Termino. Vamos a pedirle a Dios dos cosas. Primero, que nos tenga paciencia. Porque seguramente estamos nosotros en un proceso de conversión, en, tratando de, de ser trigo. Y segundo, que Vamos a p e d i r a Dios, Señor, concédeme también tenerle paciencia al que vive conmigo, al que va cambiando poco a poco, que no quiera yo que cambie ya de golpe. Y un tercero, que cuando llegue el final de nuestros días, de nuestra vida, Dios nos conceda ser parte de su cosecha y nos dé parte en su granero, que es la vida eterna. Que así sea.